Mi idea es la de hacer percusiones caseras con cualquier cosa cualquier cosa que a nuestro alcance ya sea una piedra, un palo, una lata, un plástico cualquier cosa, cualquier cosa percusión, cualquier cosa percusión. Cada cosa tiene su sonido y su timbre. Y con un poco de mano y paciencia se pueden sacar sonidos de cualquier cosa. La cuestión es saber encontrar los sonidos dentro de esas cosas. Bueno, he estado probando con principalmente con latas, bailes. Pero recuerdo la primera experiencia. y no hace falta comprar un tambor, eso está claro un redoblante o una batería completa si no tiene ganas o cualquier cosa lo hace es así de simple tenemos nuestro propio cuerpo haciendo un chakido con los dedos con las palmas un sonido con la boca con los pies el suelo, cualquier cosa, cualquier cosa que pueda golpear o, o, o que se haga a producir sonido, es así de simple, nada más.